¿Qué tal? ¡Ah! Apoyo las manitos con el calefactor Acá me estoy calentando un poquito el cuerpito El arma está siempre calentita Como corresponde en este lugar Nos vamos amuchando Abrazando, somos poquitos Pero nos queremos, así que hay mucho calor mira viene uno, viene el otro Y todavía esperamos más gente Ya sabés lo que es esto, la Germés De, De los sábados ¿Sí? En un circo indinerante en Donde encuentres Agujes Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Periodismo Turno Mañana de este miércoles 2 de mayo de 2018 Arrancando la mañana después de un fin de semana largo Hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? Muy pero muy, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Acá estamos arrancando con nuestro programa número 58 y estamos arrancando la tercera temporada de Desgeneradex Como todas las semanas producimos aquí el encuentro y por supuesto que la invitación es para que te quedes dos horitas escuchando tu tiempo mujer, compartiendo todo lo que vamos a brindar en estas dos horas de programa. Aquí comienza Tumacondo. Conduce y produce Matías Apeño. Opera y graba Nina Llanes. Tumacondo. Esas noticias que no le interesan a nadie. Siempre de los siempres, Tumacondo serán esas noticias que no le interesan a nadie. Y siempre, pero siempre, Tumacondo será el programa más aburrido de Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados, los vamos a estar acompañando a lo largo de 60 minutos para compartir con ustedes en este espacio los principales hechos que atraviesan la realidad humana. Internacional. En tu radio, en el 106.1 MHz de tu diario Al fondo, a la derecha Hace la, la radio sin frontera sí, La radio de la paz